Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. Nueve minutos pasan de las 9 de la mañana. Estamos comenzando unos segunditos, unos minutitos más tarde. Estábamos recién, les comentamos, infidencias de aquí de la radio, teniendo nuestra reunión de equipo. Estamos todos aquí en, el, en la radio, todos dando vuelta ahí en la producción. Están el señor Diego Mainetti, andando vueltas también Alejandro Leizamón, quien ya está partiendo para realizar el móvil. Esta mañana va a estar contándonos lo que sucede con la entrega de documentos en la Escuela de Oficios de... Barri Bucetich, ahí en la calle Avenida Croacia y Vela Bartók. Mucha neblina, anda dando vuelta también en la producción, laburando eh, la señorita Fernanda Sánchez. Silvina Vivas está preparando unos mates para compartir. Todos los martes estamos aquí compartiendo las noticias, pero en los minutos previos a la apertura de encuentro con las noticias, tenemos nuestra reunión de equipo. Pedimos disculpas para estos minutitos. Estamos comenzando con un montón de información en este día martes 19 de mayo del 2009. Mucha neblina, no se vea, eh, no se llega a ver a más de 40 metros, 50 metros, sí, muchísima neblina, desde muy temprano está esta niebla y neblina, por lo menos aquí en la zona de Barrio sanatil y Sanatilio, Urquiza, Ucetich, Soliverde, eh, esperemos que en un rato cuando aparezca, cuando Febo asome, se empiece a disipar de a poco la neblina aquí en el barrio, estamos comenzando una nueva edición del Noticiero de los Barrios, ya se suma, decía estaba preparando ahí todo para tomar unos mates, se vienen Vivas, ya está preparando las noticias locales, las campañas, los avisos comunitarios. ¿Cómo estás, Silví? ¿Qué tal? Buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo estás, Dani? Bien, un poco de frío. Sí, así es. Eh, amaneció muy nublado la ciudad de bueno, eh, de Buenos Aires, escuchá, la ciudad de la República de de San Atilio, Así que les recomiendo que se queden ahí acostaditos, bien tapaditos Ale, no te vayas a ningún lado, quedate acá No, no, que vaya, que vaya <risa> Bueno, menos sale se pueden acostar todos Que vaya si nos cuenta cómo es En este momento están entregando los DNI en la escuela sí, sí. de Avenida Croacia y Belabarto La escuela de oficios de Barrio Bustetí así, así que Ale está partiendo ya para contarnos cómo va la entrega de estos 2.236 Documentos Nacional de Identidad Así es, así que va a estar por esa zona Eh, dej dejame que le mande saludos a la gente de, de la cocina acá del Centro Comunitario Belén sí. Que bueno, recién nos han mandado algo para desayunar Muy bien eh, Bueno, y están ahí a la compañía y al son de la música y la compañía de la radio Muy bien, estuvieron la escuchando un poco de, de folclore Así es eh, Siempre nos tratan muy bien, nos miman, nos traen nos mandan cosas para desayunar Y así estamos, ¿no? Y así estamos quedándonos Pero ah, bueno, nos sentimos muy acompañados 12 minutos pasan ahora de las 9 de la mañana Te cuento algunos de los temas para esta mañana dale. Estuvo el ex presidente Néstor Kirchner y actual presidente del partido justicialista Obviamente en campaña de cara a las elecciones del 28 de junio En la localidad, en el partido de Malvinas Argentinas ¿Qué tal? Ayer estuvo junto a Jesús ¿Jesús qué? A Jesús Cariglino Ah, Eh, así que estuvo Néstor Kirchner con Jesús Cariglino en el día de ayer, eh, en campaña, ¿sí? uh -huh. en el rato vamos a repasar una de las declaraciones que hizo dale. el ex presidente en Malvinas Argentinas. ¿Qué barbaridades dijo? A ver. Como que, a ver, vamos a contar en un bueno, rato, dale, en un rato pero como que esta zona es particularmente atractiva, ¿será por la cantidad del caudal de votos que hay en el ex distrito de General Sarmiento? Viste que viene Scioli, vino de Narváez, el fin ayer, de semana estuvo en... Fin Malvinas Argentinas también en la, la comunidad Mapuche, Pablonés, en la comunidad Mapuche estuvo Sieli, más o menos un media docena de veces entre José Paz, San Miguel y Malvinas. Eh, eh, Arroyo. Mañana viene Arroyo estuvo la semana pasada, sí. entregando tarjetas alimentarias. Sí, la, la que te dan dos pesos y pienso que esa come un mes. Claro, es, 80, creo, 80, ¿no? 80, 80. Lo subieron, a, 80 si no, es un 80. solo hijo, 100 si son dos, tres, cuatro, cinco, etcétera. Sí. Esa quedó. tarjeta estuvo repartiendo Daniela Arroyo, Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos sí. Aires, la semana pasada en San Miguel, y mañana viene Alicia Kirchner a eh, Pilar. Mirá Así, Así que, más que concurrida, la zona de ¿cómo José C. Paz, San Miguel, Malvinas, Pilar, ¿cómo Moreno, como nunca. nunca, viste que no aparece en todo el año, Pero... estamos en elecciones... Scioli ya vino, por lo menos que yo recuerdo, una media docena de veces. Seis veces sí. entre José Paz, San Miguel y Malvinas. Me acuerdo un día vino a, a poner la piedra, como una piedra iniciativa. La piedra fundamental fundamental para claro. un hospital pediátrico que va a construirse. Algún día, a pero día adivino, se va a construir. Claro. Eh, también estuvo inaugurando el Hospital de Traumas, también en Malvinas Argentinas. Estuvo en San Miguel. Uh -huh. junto al intendente Joaquín la Torre inaugurando lo que va a ser también una zona de la red cloacal en la zona de San Miguel Oeste vino así más o menos una media zona de veces el gobernador de la provincia mañana viene Alicia Kirchner a Pilar para firmar el traspaso del Pellegrini, del Colegio Carlos Pellegrini, el colegio que fue incendiado en el 2003 y que va a refaccionarse, se calcula que el Estado Nacional va a poner 2 millones de pesos y el Estado Municipal 1 millón de pesos y que van a refaccionarlo y que van a empezar a funcionar supuestamente entre a partir del 2010 carreras de la Universidad de Buenos Aires en Pilar. Uh -huh. Son algunas de las noticias para esta para esta mañana. Obviamente bueno, para todos los vecinos que eh, tramitaron el DNI el 30 y 31 de marzo y 1 de abril, no olvidarse que ya a partir de las 8 y media pueden ir a retirarlo a la escuela de oficios. Bueno, y también eh, contarle también la, la parte de avisos comunitarios, tenemos un montón de noticias. Eh, por ejemplo, hoy tenemos taller en el Centro de Salud de Pinazo. Uh -huh. eh, tenemos dos talleres ahí. Eh, también eh, tenemos mañana va a haber un, una charla para madres adolescentes. En, acá en el Centro Comunitario de Belén Y hoy hay una charla sobre eh, enfermedad respirator Infecciones respiratorias agudas Así es, así que un montón de información Tenemos también un DNI en nuestras manos Que si aparece el dueño lo vamos a volver uh -huh. eh, Bueno, un montón de información Así que toda la gente que está escuchando No se puede mover Y la gente que todavía no nos sintonizó Que saque la manito de la colcha de la frasada Y ponga la radio ahí Mira, recién hablabas vos que hay mucha neblina en la República sí. de Sanatilio, por la niebla cierran un tramo de la Panamericana y el acceso oeste. Como consecuencia de la baja visibilidad tampoco operan los puertos de Buenos Aires, La Plata, Campana, Zárate y Tigre. O sea que es generalizado en la Provincia uh -huh. de Buenos Aires el, el tema de la niebla. En este momento estamos compartiendo información que en este momento está siendo publicada en diferentes portales. En este caso hablan justamente sobre la situación de la poca visibilidad. Por la niebla cierran un tramo de la Panamericana, el acceso oeste, eh, y como consecuencia también de la baja visibilidad están cerrados en este momento los puertos de Buenos Aires, La Plata, Campana, Zárate y Tigre. ¿Qué temperatura tenemos ahora en este momento? En este momento 10 grados 6 décimas. Un frío. Sí, está fresco, pero no tanto como no tanto. Esperábamos para esta época de la. Así es. Y bueno, la gente que quiere compartir lo que está haciendo, nos quiere comentar algo sobre su barrio, eh, sobre su cuadra, sobre algo, que eh, nos manda un mensajito al 1566905002, que bueno, nosotros vamos a estar compartiendo y tratando de solucionar algunas cosas, ¿no? Lo que esté en nuestro alcance. Bien, tenemos además para compartir en un rato el informativo de Farco, el foro argentino de radios comunitarias con la información nacional Y hoy aunque haga mucho frío también tenemos ventana a Latinoamérica Así que vamos a abrigarnos, vamos a poner una bufanda, un sí, suéter, señor. una camperita Yo y vamos a abrir apostado, la ventana Lo tengo todo amontonadito, el gorrito que a que me lo saque para después, viste, para ponérmelo más tarde Bien, y vamos a abrir la ventana a Latinoamérica, quién sabe dónde nos llevará en esta mañana el señor Diego Mainetti 17 minutos pasan de las 9 de la mañana te decía tenemos una temperatura de 10 grados seis décimas una humedad mucha humedad en esta mañana mucha neblina llegamos así con, con el cabello mojado no porque nos habíamos bañado algunos sí pero además por la niebla Y aquí es. A, la, a la radio muy temprano eh, te decía en este momento una temperatura de 10 grados 6 décimas una humedad del 96 por ciento ahora Eh, vamos a comenzar, como todas las mañanas, primero diciéndote que en este momento en la operación técnica y después de tener está el señor Leonardo Ruiz Díaz, trabajando en la producción, Fernanda Sánchez, el señor Diego Mainetti, Alejandro Leguizamón, en un rato estará compartiendo las noticias desde Soliverde Silvina Viva ya tiene ahí Así en es, la mano presente la, las noticias sí, acá están todas. comunitarias, mi nombre es Daniel Zambrana, la producción de Encuentro con las Noticias es una producción colectiva de Radio Tincunaco, hasta las 11... Te invitamos a que te quedes con nosotros a compartir las noticias. Llega la música de México, en esta mañana para a ir ver, arrancando. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos hoy? a escuchar un grupo que se llama El Tri. El Tri. Vamos a estar compartiendo música. Todos los días traemos así propuesta diferente. La semana pasada traíamos más bien música vinculada al folclore latinoamericano, en este caso música rock. Rock. A ver. Rock mexicano, conoce el rock mexicano? No Bueno, lo vamos a conocer Comenzamos con el tema titulado Revolución, de El Tri Estás escuchando el noticiero de los barrios Hay olor de polvor en la selva En la selva de Chiapas la guerrilla comenzó Tantas mentiras.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 24 minutos pasan de las 9 de la mañana a 15 66 90 50 02 es la vía de comunicación con la radio 15 66 90 50 02 ahí puedes enviarnos un mensaje de texto con alguna información de tu barrio o lo quieras compartir en la mañana de las 107.3 no Comenzamos con una información que tiene que ver con el municipio de pilar hoy se prevé la llegada de la hermana del ex presidente la cuñada de la actual presidenta y la ministra de desarrollo social de la nación alicia kirchner para la firma de eh, hoy no mañana en realidad para la firma del traspaso del colegio carlos Pellegrini que contábamos hoy en, el, en el principio eh, el municipio destinó fondos ya para este para este colegio que va a pasar a dictar clases eh, de las diferentes carreras de la Universidad de Buenos Aires, vinculadas sobre todo a las ciencias económicas. Eh, finalmente, luego de la larga espera y muchos trámites, dice uno de los medios zonales esta mañana, el histórico edificio del Instituto Carlos Pellegrini pasará mañana a manos del municipio. El convenio se firmará durante un acto que encabezará la ministra de Desarrollo, Social, de, perdón, Desarrollo Humano de la Nación, Alicia Kirchner, en un salón de eventos de la localidad de La Lonja, en el partido de Pilar. A partir de tomar el control del edificio, el municipio sellará convenios con diferentes instituciones para convertir al Pellegrini en un polo educativo regional. Algo esto que anticipamos ayer según declaraciones de el intendente de Pilar, Zúcaro. Además de que funcione la, algunas carreras de la Universidad de Buenos Aires en ese colegio, quieren que también lleguen hasta ese mismo edificio y funcionen dentro de esta estructura otras propuestas educativas, por eso la denominación de polo educativo regional. El primero de los acuerdos que se encuentra muy avanzado será con la Universidad de Buenos Aires, con la UBA, que comenzará a dictar en Pilar las carreras de la Facultad de Ciencias Económicas para residentes en el distrito y en los partidos vecinos. O sea, los vecinos que actualmente tienen que ir hasta la Ciudad de Buenos Aires, con los gastos y el tiempo que esto ocasiona, van a poder cursar estas materias aquí muy cerca, en el Colegio Carlos Pellegrini de Pilar. Las aulas funcionarán en parte del edificio que será reacondicionado eh, a cuenta de la municipalidad. ¿sí? Recordemos que el municipio anticipó que un millón de pesos iba a destinar justamente para las refacciones de eh, el colegio Carlos Pellegrini. No fue anunciado si el traspaso incluirá la inyección de fondos por parte de Nación para reparar el sector dañado por el incendio de enero del 2003, pero se rumorea que el Estado Nacional podría invertir 2 millones de pesos también en el Colegio de Carlos Pellegrini. El traspaso del edificio es parte de un paquete de anuncios que la Presidenta Cristina Fernández dejó en Pilar durante su visita realizada en octubre del año pasado cuando todos esperaban que hiciera anuncios vinculados a la electrificación en San Martín, ese día no habló del ferrocarril, lo hizo algunos meses después pero sí dio este anuncio que no lo esperaba nadie, que era que se iba a ceder en comodato por 99 años el Colegio Carlos Pellegrini para que funcionen en Pilar Carreras de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires el Pellegrini no figura en la agenda, no figuraba en aquel momento en la agenda presidencial, eh, pero aquel día fue justamente el día de lo que te contamos, eh, fue introducido por el Intendente Zúcaro, quien explicó durante su discurso la idea de transformar el edificio en sede de una universidad pública y la Presidenta realizó el anuncio del comodato en aquella oportunidad. El acto de traspaso se va a realizar mañana, te contaba, a las dos y media de la tarde en el salón ubicado en Chile, 1963, de la localidad de La Lonja, en el partido de Pilar. Además de la firma se espera eh, de la firma de este convenio, se espera una serie de convenios para el desarrollo de planes sociales y de inserción laboral en el distrito de Pilar. Decíamos, están en campaña. No, y estuvo eh, Don Néstor Carlos. Así es, eh, de cara a las elecciones va pasando un montón de cosas que jamás ha pasado, ¿no? Por ejemplo, que visiten en eh, una cantidad de veces significativa los distritos, como pasó ayer en marinas argentinas después de que decías vos, que recordemos así rápidamente, sin hacer mucho esfuerzo, que Scioli, por ejemplo, estuvo dos veces uh -huh. para la piedra fundamental de un hospital y para la inauguración del hospital de trauma, en Malvinas, ayer estuvo Néstor Carlos Kirchner en Malvinas Argentinas, el titular de PJ afirmó ayer en un acto partidario en la localidad bonaerense de Malvinas Argentinas que el 2008 fue el mejor año de la economía y ocupamos el quinto lugar en inversión extranjera. Usted me preguntaba qué dijo, bueno, esto dijo ayer Néstor Carlos Kirchner a la vez que se pronunció por la necesidad de la solidaridad las patronales rurales se equivocan dijo Kirchner, los argentinos fueron solidarios con ellas cuando les iba mal ahora las cosas es al revés Cristina sueña con un acuerdo social entre el capital y el trabajo para el bicentenario lo que significa un punto de inflexión para sellar un acuerdo y que los argentinos sepan qué va a ser de ellos en las próximas 5 décadas dijo Kirchner en la jornada ayer en su acto partidario en Malvinas, Argentina siguen de campaña eh, bueno Kirchner se dejó ver con varios funcionarios de la órbita nacional además de en algún momento estar ladeado por el intendente local ladeado por Jesús Cariglino eh, su Cariglino estuvo en algún momento detenido por algunos casos de corrupción pero parece que en tiempos de elecciones no, no cuenta no importa demasiado el perfil Eh, la trayectoria, el currículum sino o los antecedentes que pueda tener Así es, esa es la palabra justa. un funcionario sino que lo que interesa es el caudal de voto y José C. Paz, y la San Miguel Malvinas Moreno, La Matanza son municipios que pueden llegar a definir una elección por eso seguramente tendremos más visitas en los próximos días Música Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio Pasan por la 107.3 Encuentro, Encuentro con, las, con noticias. las noticias Bueno, para comenzar este día martes 19 de mayo Te cuento que algunas de las propuestas que tenemos para el día de hoy Por ejemplo, son eh, en la casa, en el centro de salud de Pinazo Tenemos taller de, de títeres ...para los chicos, para los niños y niñas más pequeños... ...esto es todos los martes de 3 de la tarde a 4 y media... ...así que la gente que vive cerca del Centro de Salud de Pinaso... ...que se acerque todos los martes, eh, incluyendo hoy... Eh, ...de 3 de la tarde a 4 y media, que hay taller eh, para niños... ...también hay talleres para los chicos más grandes... ...para los adolescentes y los jóvenes... ...hay taller de mural y graffiti... ...también en el Centro de Salud de pinazo ...pero en diferente horario... Eh, es de una a dos y media así que los jóvenes que tienen ganas de participar de un taller que se acerquen al centro de salud de Pinazo eh, hoy eh, y durante todos los martes de una a dos y media también para hoy día martes hay una, una sesión eh, de Alcohólicos Anónimos en la capilla Nuestra Señora del Carmen en San Atilio en las calles nuestra, eh, Nueva Granada y Río de Janeiro Eh, esta guardia ya comenzó el día 28 de abril y está empezando a, a funcionar una guardia del de Alcohólicos Anónimos durante los días martes, por ejemplo hoy, eh, de 6 y media a 7 y media. Y los días domingo están de 4 a 5 y media. Así que eh, si te quieres acercar, tenés algún problemita, te puedes acercar eh, hoy día martes a las 6 y media y hasta las 7 y media. Y también, bueno, comenzando ya pensando en el día de mañana eh, También hay taller para mamás adolescentes El día de mañana, miércoles, a las dos y media eh, En el centro, acá, en, en el Centro Comunitario Belén eh, Taller de mamás eh, adolescentes Para las futuras mamás, para las mamás que ya son mamás eh, Está abierta la, la abierto la comunidad eh, Para que se puedan acercar para charlar y debatir Cuestiones sobra, solamente eh, de mamás, ¿no? Ajá uh -huh. Acá tengo una, mirá, para, para sumar. Acaban de actualizar la blog que tiene en internet los amigos de La Herrería Teatro, ¿se acuerda? Sí, este sí, espacio sí. que nació gracias al trabajo de varios actores, titiriteros, músicos, etc. Sí. Eh, amigos nuestros en San Miguel, los entre ellos los hermanos Guerra, pero también está Sebastián Rich y otros amigos. Eh, nos cuentan, y acaban de actualizar El sitio que tienen en la web sí. Con noticias De actividades que se desarrollan en a la ver. herrería Recordamos que la herrería está en eh, Agüero y Sarmiento ¿no? En el Partido de San Miguel Allí, por ejemplo, to eh, todos los fines de semana Hay diferentes propuestas, este viernes pasado Se presentó, por ejemplo, una obra de teatro El arquitecto y el emperador de Asiria El sábado también hubo teatro, Las lunas de Federico Una obra de Federico García Lorca En referencia a Federico García Lorca eh, Bueno, diferentes propuestas y en este caso faltaba y acaban de, de sumar ¿Quiénes son los amigos que llevan adelante este trabajo? Dice que es la herrería, es el resultado de una necesidad o varios de nuclear en un mismo espacio, aquello que veníamos haciendo diseminadamente, un espacio de indagación y creación artística cuyo eje es el teatro el lugar donde convergen disciplinas Eh, líneas de, diferentes eh, líneas de trabajo que lejos de hallar en las diferencias factores de distancia y problemática encuentran en ellos un, una gran potencialidad complementaria es un espacio de apertura e integración con todos aquellos que desean sumarse directa o indirectamente a esta manifestación artística comprendida como movimiento quienes forman la herrería, cada línea de trabajo una estética, cada estética un herrero y bueno, y ahí están los diferentes integrantes Gastón Guerra, titiritero, actor, clom, un herrero Mariano Guerra, actor, coordinador de disciplinas circenses eh, Amadeo Pellegrino también actor, herrero Sebastián Ricci, dramaturgo, director, eh, Lisandro Quirós, actor, eh, Federico Pantanetti, actor, Diego pasarini músico y herrero, eh, Martín Besone, actor, Ezequiel Barros, bueno, músico, algunos de los integrantes del equipete que labura ahí, Mariano Monti, José Lataza, Agustín Rearte, Sebastián Fontaine y Silvina Núñez son algunos de los integrantes, algunos nada más, de los integrantes de La Herrería Teatro. ¿Qué tal? Este Un espacio, montón Una banda de una gente banda. que se nuclea ahí todos los fines de semana Y contábamos, ¿no? La propuesta es muy interesante porque eh, todo el mundo puede ir a la herrería A disfrutar de horas de teatro, de variante cultural, de espacio de títeres eh, Y después, generalmente, las mayoría de las actividades son a la gorra uh -huh. Entonces, cada uno pone en lo que le parece que... Si no, que puede Y si no puede, puede verlo igual, uh -huh. ¿no? Eh, además en la herrería teatro se dictan diferentes cursos, que esto ya se los paso para que los vaya agendando ver, lado, taller de herrería teatro y títeres para chicos de 6 a 13 años, es un espacio que está coordinado por Mariano Guerra y Lisandro Quirós los miércoles de 6 a 8 de la noche de 6 a 8, de 6 a 8. Sí, teatro y títeres está. para chicos de 6 a 13 teatro años después hay teatro para adolescentes de 14 a 18 años coordinados por sebastián richie los jueves de seis y media a ocho y media y no le digo más le digo hasta ahí hay un montón de actividades, pero le voy a decir estas dos de, y después, eh, de 18 perdón de 18.30 a 2030 o sea de seis y media de la tarde a ocho y media de la noche este espacio lo coordina sebastián richie discúlpame una sí. pregunta son todos gratis Mira eso me lo averigua para el próximo lo no está especificado podemos llamar por teléfono bueno. a los amigos de aquí de, de la realidad de teatro Eh, hay diferentes espacios Ya te conté teatro y títeres para, para niños Teatro para adolescentes Hay teatro para adultos Hay taller de improvisación Hay... ¿Qué más hay? Mimo Mimo violín Y dramaturgia Son algunas de las actividades que se brindan en la realidad teatro Vamos a seguir contando de a dos así no, así no mareamos con tantos días, horas, fechas y cosas Y todas esas cosas Entonces, los dos primeros que le digo Para que vaya anotando es Taller de teatro y títeres para chicos, que serían de 6 a 13 años, eh, los miércoles, entre las 6 de la tarde y las 8 de la noche. Uh -huh. Y vale. el taller de teatro para los adolescentes, de 14 a 18 años, los jueves, de 6 y media a 8 y media. Así es. ya lo noté así que eh, ya, se la, ya se la robé a la noticia, así Bien. que seguramente la voy a estar difundiendo. Es para compartir. Bueno. Así es. Tintinato La alternativa de los barrios Sábados de 13 horas Sumergite en las aguas claras de la Laguna Negra Un viaje submarino directo a tus oídos sábados de 13 a 15 horas La Laguna Negra en el fondo Viene fondo se hacen querer ciudadanía es. ciudadanía es respetar todas las orientaciones sexuales porque los heterosexuales no valen más que los homosexuales porque hay muchas clases de amor y muchos tipos de familias hay 66 90 5002 De nuestro nuevo disco que es esa Madre que está ahí. El disco número 40 de la discografía del Tri. Y para el valedor que trae la bandera de revolución con la imagen del Che Guevara que convocimos específicamente para Ernesto Eche Guevara. Con las palmas de la raza, claro. Fue hey. de una familia de aristócratas De la República de las Pampas y el amoroso espíritu aventurero. Lo llevo a recorrer el... posible se puede lograr Y fue cuando la muerte lo alcanzó en Bolivia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 Ustedes van a soplar las velitas nada más. La torta es para los dueños de casa, como siempre. ¡Qué injusto país! Nunca hay torta pa' mí, Que repartan una fiesta, se les va a pudrir. ¿Los pibes se van a hacer viejos esperando? No hay nada más que esperar. La torta alcanza para todos. Hay que distribuir con justicia. ¡Ya!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 47 minutos pasan de la hora a 9 de la mañana. Estamos acá en Encuentro con las Noticias. Te cuento que la temperatura actual en todo Gran Buenos Aires es de 10 grados 6 décimas y la humedad del 94%. Tu vida de comunicación con nosotros es el 15 66 90 50 02. Nuestro correo electrónico es fmetincunaco.com.ar Recién estuvimos escuchando eh, el tri con el tema El Che Guevara. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las, con las noticias. Seguimos con los avisos. ¿Te que para hoy, Y ya me estaba olvidando, eh, para el día de hoy a las 2 de la tarde viene la gente de de la salita de San Atilio, eh, viene una enfermera y una asistente social eh, a hablar sobre eh, infecciones respiratorias agudas. Así que está abierto a la comunidad, acá en el Centro Comunitario Belén, toda la gente que se quiera acercar, que se acerque para poder escuchar eh, esta charla que van a dar para prevenir eh, las enfermedades respiratorias. A las 2 de la tarde, acá en el Centro Comunitario Belén, en San Salvador y Carabobo. También para el día de hoy, eh, abrocho este blog de la herrería, de, para el día de mañana, perdón, a las 6 de la tarde y hasta las 2, hasta las 8 de la noche, se pueden acercar al taller de teatro y títeres para los más chicos de 6 años a 13 años. Así que toda la gente, los más chiquitos que tengan ganas de, de hacer algún taller, por ejemplo, de teatro o títeres, que se acerque a Sarmiento y a Agüero, eh, a la herrería, que iban a estar haciendo los talleres, el día de mañana a las 6 de la tarde y hasta las 8 de la noche. Lo que pasa en los barrios pasa por la cinta 7.3. 50 minutos pasan de las 9 de la mañana, 15 66 90 50 02, es la vía de comunicación con la radio, 15 66 90 50 02. En ratito vamos a tomar contacto telefónico con nuestro compañero Alejandro Leguizamón, que está en la Escuela de Oficios, ahí en Barrio Bucetich. Hoy se entregan los DNI a partir de las 8 y media de la mañana. Se están entregando los documentos nacional de identidad, tramitados 30 y 31 de marzo y 1 de abril. Eh, y bueno, hoy a partir de las 8 y media es el día para retirarlo 2.236 vecinos tramitaron el documento Y hoy lo van a estar entregando, no olvidarse de retirarlo Porque, eh, bueno, después si no es un trámite engorroso Creo que ya estamos en contacto Así con es. Ale Leguizamón Muy buenos días, Ale, ¿cómo estás? Buen día, Dani Yo me encuentro acá en la escuela de oficio, como vos bien decías En Croacia y Vela Bartók no me equivoco, uh -huh. ando sí, medio sí. confundido con las calles, viste, acá de José de Paz. No te vas a perder, eh, Ale. No no, no, no, no, no, ya me pasó un par de veces, pero siempre encontré el camino de nuevo para volver a la radio. Así que bueno, bueno, Dani, te cuento que me encuentro acá entonces en la escuela, recién acaba de llegar la camioneta de La Plata. ¿Qué tal, eh? eh Lo citaron a las 8 y llegaron eh, 10 menos 10. Sí. <risa> Claro, exactamente. Y ahí adentro hay gente, no pude observar cuánta gente había adentro, sí. pero hay, por lo que observo, bastante. es bastante. Eh, o Seacientemente no sé la cantidad, pero 50 personas por lo menos. Ajá. Y acá afuera hay por lo menos 50 o 60 personas más esperando por su DNI. Sí. Recién eh, salió el encargado de la delegación municipal de José de Paz con un listado sí. eh, a la puerta de acá de la escuela Ajá. porque... La camioneta ha llegado, pero hay un faltante de 1.100 DNIs que todavía no están hechos. Me estás cargando, Ale. No, no, no. Eso es lo que dijo el, el, el encargado de la logística acá del, de la municipalidad, el, en la escuela. Pero estaba, que, bueno, estaba anunciada la entrega hoy, de los 2.236. De todos los documentos tramitados, estaba anunciado para esta mañana la entrega. Exactamente. Recién acaba de salir entonces el... el el representante de la delegación que está a cargo del operativo acá y, y le dijo a la gente que salió con un listado. Y dijo que hay faltante de 1100 DNI. Recién acaba de entrar una camioneta también de La Plata, recién recién acaba de entrar. Sí, pero este pero, faltante de, de 1100 documentos, ¿llega hoy? No, lo tienen que ir a retirar la gente al registro civil de José de Paz en los próximos 10 días. Ah, no no se puede la, creer. Es Primero cuando yo hablé con el representante, eh, pude hacerme una entrevista que después la vamos a compartir sí. eh, Me decía que eh, si la gente no venía hoy a retirarlo, lo podía entre, eh, retirar en los próximos 3 o 4 días en el registro civil de José C. Paz sí. eh, Eso es si, no viene, si la gente no viene a retirarlo y de estar su DNI acá en la escuela sí. Ahora el tema es que si la gente viene a retirar y el DNI no está o porque esa persona no está en el listado que trajo la gente de La Plata, sí. va a tener que ir al Reciclo Civil de José de Paz en los próximos 10 días y retirar el DNI O sea, la promesa es que los 1.100 que no están hoy, van a estar en 10 días. Exactamente, el, en el transcurso de los 10 días en el, el registro Civil de, de José de Paz. Ajá. Así que bueno, eh, en realidad acá está la gente desde muy temprano, había gente a, afuera y lo hicieron entrar, Nosotros llegamos hace un rato y todavía sigue llegando gente. Así que bueno, ya son eh, un poquito más de 60 personas las que están acá esperando en, en, en la puerta de la escuela de oficios acá en Croacia y Estamos hablando de que la mitad de los DNI que se hicieron... O no sea que faltan 1.156. Faltan 1.136. 136 Exactamente. Sí, sí, sí. Sí, bueno. la mitad. más Un poquito más de la mitad, te diría yo. Claro. Eh, bueno a eh, ver Hay que claro, tener acá suerte acá ahora le decimos, vecinos, ¿no? eh, Paciencia aparte 5 de, de cada 10 van a tener su DNI hoy Y 5 de cada 10 van a tener que esperar hasta los próximos 10 días Exactamente Acá en el recito de, civil de José de Paz lo Y no ver, preguntaste ¿sí? por qué tienen ah, que ah, ir ah, a José de Paz y si eh, no acá en Bucetich Llega una camioneta pero no, no trae nada Y la camioneta que traía los DNI Llegó un poquitito tarde Como recién lo, lo estaban diciendo ustedes Y la gente acá desde muy temprano, ¿no? Porque se supone que si entregan los DNI a las 8.30 de la mañana, cualquier claro. eh, no vecino es. va a ir a las 6 de la mañana a hacer la cola, ¿no? Para estar primero, para eh, no tardar tanto en, en hacer el trámite. Uh -huh. Así que, bueno, sí, hay vecinos desde muy, pero muy temprano y hace un ratito recién agarrado vagamente. Bueno, eh, ojalá que <ríe> entre todos los... Los vecinos que se movilizaron hasta ahí Estos cerca de 100 vecinos que hay Estos 60 están afuera y estos alrededor de 40 que están adentro Estén su DNI Porque sería muy triste, ¿no? Llegarse hasta ahí muy temprano Con la neblina que hay, con el frío Estar esperando y que ahora le digan No, no está Claro, sí, sí, se está leyendo un En ese momento, en la puerta eh, La gente que está en la lista Lamentablemente tendrá que volverse a su casa Y adquirir su DNI En el plazo de 10 días en el José Paz Bueno Te agradecemos mucho, Ale Cualquier novedad nos tenés al tanto Dale, dale, un abrazo Cuando las noticias no llegan La salimos a buscar La radio en la calle Entendido. Móvil En Encuentro con las Noticias Así están las cosas. Usted es muy chiquita, pero no se acuerda. Había un juego que era como una especie de trompo que se sí. llamaba la pirinola. Uh -huh. ¿no? Y se tiraba la pirinola y depende cómo caía, te tocaba en suerte o no. cada costado de la pirinola había diferentes ah. leyendas, entonces te podía tocar en suerte oh, mala o en mala suerte. suerte digamos claro. eh, Trayendo la pirinola para este lado, para estos tiempos, habría los vecinos que van a ir a retirar el documento, tienen que tirar la pirinola... Y, y el que le toca, le toca Quizá está su apellido y su nombre en la lista de los eh, 1136 documentos que sí están viste que, que O capaz rápido. que está en los 1100 que no están Pero viste que, que rápido todo esto, ¿no? Porque en 10 días más tardar ya van a tener Por más que ahora no lo tengan, ¿no? Sí Pero en 10 días ya lo van a volver a tener Ajá. Pero en otra situación, en otro momento que no Digamos, el 29 de junio. Claro, para poner un día. Claro, después 29 de las elecciones. Claro, después de las elecciones si perdiste tu documento andá a hacerlo, no sé, a cualquier lado porque no lo vas a tener más. Es así. Y, pero como ahora estamos en el momento de elecciones, viste que es todo más rápido, agilicemos. Eh, no sé qué está pasando. Mira, hay una información publicada en el sitio Noticias Paseñas, el diario virtual dice, "José Sepas se entrega denegado operativo en Busetich" cuando las circunstancias lo ameritan se puede servir de manera ágil a la comunidad esto queda demostrado en la realización de este operativo que en 45 días les provee un nuevo documento a los vecinos que lo necesitan el martes 19 de abril eh, de mayo perdón o sea, hoy, o sea hoy a partir de las 8:30 o sea o se sea las hora y pico atrás Eh, la escuela de formación eh, en oficios, cita en la avenida Bela Bartók del partido de José C. Paz, se entregarán 2.236 documentos nacionales de identidad todos aquellos ciudadanos que se presentaron los días 30 y 31 de marzo y primero de abril en el operativo documentario llevado a cabo conjuntamente por la Secretaría de Gobierno de la Comuna y el Registro Nacional de las Personas para bueno. presentarse, pero bueno, esta información está publicada en el sitio de noticias paseñas eh... Pero en ningún falta, momento decía... Claro, le falta agregar que la mitad llegó. No eran no es. los 2.236, sino que hay 1.136. Faltan 1.100 que, decíamos, en 10 días prometen que va a estar en el registro civil de José C. Paz. Ahora, yo digo, ¿no? Hicieron el operativo en Busetich. ¿No sería más lógico...? Sí. Los documentos estén para entregarse En el registro civil de Barrio y Bucetich Si, sí, en un momento eh, Yo tuve la oportunidad de pasar por el registro civil De José de Paz uh -huh. Y había un cartel cuando recién se inauguraba Nuestro registro civil de acá Ajá. Que decía, a la gente de Bucetich Y de los barrios aledaños a la cucha. Eh, Se tiene que acercar solamente a, Al registro civil A que le corresponde de Bucetich uh -huh. No se puede acercar al de José de Paz Bueno, pero dicen que los documentos... Ah, bueno, y eso es lo que yo le preguntaba a Ale Pero Ale justamente no me había escuchado ¿Pero en qué quedamos? Ahora la vamos quedamos? a llamar un rato vale a ver qué pasa. Si es en el registro civil de eh, la zona céntrica de José de Paz o en el registro civil de Bucetí, donde hay que ir a buscar los 10 días porque no está bueno, dando vueltas no. como bolas sin manija como dicen en el barrio. 59 minutos pasan de las 9 de la mañana. Compartimos el informativo Farco. de Farco. La información Así nacional es. llega hasta la radio comunitaria FM Tincunaco.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 Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Un gran saludo desde la ciudad de Rosario, estamos aquí en el centro de producción de Farco Llegamos a ustedes a través de más de 120 radios en todo el país Lo hacemos vía satélite, también a través de internet Y como cada mañana ya estamos preparados para compartir con todos ustedes Esta primera edición de hoy martes 19 de mayo de 2009 Con Cristian Torres en los controles, Pepe Frutos en la conducción Junto a las radios y corresponsales de nuestra red nacional En La Plata, organizaciones de derechos humanos volvieron a marchar para pedir la aparición con vida de Jorge Julio López. Ayer se cumplieron 32 meses de su desaparición sin que la justicia haya determinado todavía qué pasó con él y sin que haya detenidos. Recordemos que López fue secuestrado, desapareció el 18 de septiembre de 2006, horas antes de que se conociera la sentencia contra el represor Miguel Echecolás. En el juicio, él había sido uno de los testigos clave. Julio vaniceto de la agrupación Hijos, en diálogo con nuestros compañeros de Radio Estación Sur. Esto decía. Nos han corrido el eje de la, de la discusión. No, no no se habla más de los responsables concretos este materiales del, del secuestro y desaparición forzada de López. Este, hoy lo que hay es un, un, un ambiente donde, bueno, nos, nos, nos obligan a hacer críticas a las tareas tanto de los fiscales este, como de los jueces, pero nosotros seguimos marcando que acá lo que lo importante es lo que no se está teniendo en cuenta, que es, es quién, este, qué estructura concreta relacionada con la policía de la provincia de Buenos Aires tuvo eh, participación y pudo aceptar este, o sea, la lucha por, lo, por los derechos humanos. ¿Qué es el Nunca Más sin Jorge Julio López? ¿Qué es el Nunca Más el sin nunca Jorge más? Julio López? Aparición con vida de Jorge Julio López Farco, foro argentino de radios comunitarias y continúa sin respuesta el reclamo docente en varias provincias en Entre Ríos los maestros vuelven hoy al paro y van a instalar una carpa frente a la casa de gobierno en Paraná le piden al gobierno de Sergio Urribarri, la apertura de la negociación salarial y la devolución de los días de paro descontados. De la medida participan también los profesores de enseñanza técnica. En Santa Cruz también se inicia hoy una huelga docente de tres días y se volverá a instalar la carpa frente a la Casa de Gobierno en Río Gallegos. En Corrientes hubo paro y movilización docente en el día de ayer. Y en Chaco, el gobierno de Jorge Capitanich ofreció 25 pesos de aumento a los docentes. Dos de los gremios dieron por fracasada la negociación, mientras que otro sindicato anunció que seguirá negociando. La semana pasada había ofertado 20 pesos de suba y ayer el gobierno de Capitanich ofreció 5 pesos más. Los gremios Atec y Federación sitech anunciarán hoy medidas de fuerza, algo que habían suspendido la semana pasada cuando les dictaron la conciliación obligatoria. Y nos vamos ahora a Santiago del Estero porque allí los familiares de un empleado asesinado por denunciar casos de corrupción volvieron a marchar para pedir justicia. Ya les sabíamos, les venimos informando de este tema a través de nuestros compañeros de la FM Comunitaria del Sur. Para conocer lo que pasó en esta nueva movilización recibimos a nuestra compañera Liliana Ledesma. Saludamos a la audiencia de las radios asociadas a Farco. A un año de la desaparición física y posterior asesinato de Raúl Domínguez, empleado de la Dirección de Rentas de la provincia de Santiago del Estero, quien denunció una gran defraudación en dicho organismo, su familia, compañeros de trabajo y familiares de víctimas de la corrupción e impunidad acompañaron en una marcha que finalizó en tribunales. El abogado defensor de la familia se refiere al caso hace un año ya de ese secuestro y 14 días posteriormente encuentran su cuerpo mutilado eh, había sido asesinado hacía 4 días y lo arrojan en un descampado cerca de su casa todo ello fue que pagó con su vida el haber puesto al descubierto eh, la corrupción en una oficina pública del estado. Lamentablemente es una estamos ante la presencia de una justicia lenta, una justicia que termina de coronar todo un proceso de impunidad. Eh, no debemos olvidar que en un primer momento Eh, estuvo un juez, la causa que fue denunciado por la familia Domínguez. Luego tuvimos muchas contingencias procesales que fueron pretendiendo desviar la, la investigación que se debía hacer. Pretendieron involucrarla eh, a la familia. Luego fueron denunciados policías que plantaron pruebas. Y su hijo Milton Domínguez, frente a tribunales, a viva voz, expresaba. Hagan ah, justicia por todos los casos impunes de Santiago del Estero. Sin licencia de raza ni ni dinero ni de nada, porque de la justicia divina no se escapa nadie. Algún día van a tener que rendirme cuentas a él, a nuestro Señor Jesucristo. Jovemos el miércoles a las 10 de la mañana. ¿Faul lo viniles? ¿Faul lo viniles? reportó FM Comunitaria del Sur de Santiago del Estero para Farco Satelital. Y también en Santiago del Estero denunciaron que se producen más de 100 nacimientos con malformaciones por año por el uso de agroquímicos. Lo hizo el presidente del Colegio de Agrónomos de la provincia, Juan Tula Peralta. En declaraciones publicadas por el diario Panorama, el profesional dijo que también el uso del glifosato, químico empleado en los sembradíos de soja, afectó en Santiago a unos 300 peones rurales y vecinos de los campos. Además, alertó que muchas familias utilizan los bidones vacíos de la herbicida para acarrear agua para consumo, lo cual también es perjudicial para la salud. Se reanuda hoy el juicio oral contra el jerarca de la dictadura Jorge Olivera Róvere y otros cuatro represores de alto rango. Están siendo juzgados, recordemos, desde el martes 10 de febrero por secuestros, torturas y asesinatos cometidos en la ciudad de Buenos Aires desde 1976. Olivera Róvere estaba a cargo de esa zona represiva que dependía del primer cuerpo del ejército. El juicio está a cargo del cuestionado Tribunal Federal Oral 5 que mantiene limitaciones a la difusión pública de las audiencias como ya lo hizo en causas anteriores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 latinoamérica la no hay una no hay la posibilidad que en Santa Cruz de pensar diferente y de opinar diferente no latinoamérica habla. hay que considerar un factor no en realidad eh, han creído han querido hacer pensar de que esto es una postura colectiva de toda la comunidadidad en contra del gobierno ¿no? latinoamérica vive en FM tincunaco lunes de 13 a 15 horas por FM tincunaco. Comunícate al 1566 90 5002 Está sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Pincunaco FM. 8 minutos pasan de la hora 10 de la mañana y estamos... Acá en encuentro con las noticias en FM Tinconaco. El estudio es chico, pero el corazón es grande. Así eh, es. Estamos compartiendo las noticias. Tenemos una información del último momento, le decíamos a Ale que nos tenga al tanto de la entrega de DNI que se está realizando en la escuela de Oficios de Barrio Busetich. Hasta recién la propuesta era un cartel que iban a pegar en la puerta con los 1100 que sí estaban los DNI para que los 1100 que no estaban Se puedan ver en el cartel, buscar, no estoy Irme sí, a la casa hasta que, eh, bueno, en los próximos 10 días prometen que va a estar los documentos En realidad era hoy, ¿eh? ahora prometen en 10 días Y la idea era que para que los vecinos no estén ahí esperando al cuete, al divino botón, dicen algunos sí. eh, Pueden buscarse en, en este cartel, no estoy, me voy en 10 días vuelvo a ver si ahora sí está Pero parece que ahora cambió la bocha, por eso estamos de vuelta en comunicación con Ale Ale, ¿qué pasó? Sí, bueno, como vos bien decías, en realidad salió el representante municipal diciendo que eran eh, 2.236 DNI los que habían llegado, Ajá. nosotros teníamos la, la teníamos la información que la totalidad de, de los DNI habían tramitado acá eran esos, sí. pero parece que tramitaron más de acá, no se tramitaron solamente 2.236, los que llegaron hoy fueron 2.236 sí. y quedó una tanda de no sé sabe cuánto afuera. Ajá. Eh, lo que pasó ahora es que salió el representante del municipio, sí. que estaban dando la, la, la, los listados afuera, se estaban leyendo para las personas que no estaban, eh, que no esperen acá contra el frío y con el rocío que está cayendo. Claro. Pero eh, ahora lo hicieron de otra manera, porque salió el, el representante municipal y dijo que eh, la gente tendría que entrar igual y ahí recién la gente de La Plata le iba si estaba el DNI o no. Ah, Antes, buenísimo. No. Es, claro, exactamente, buenísimo, así que la gente que está allá contenta eh, la gente, ¿no? Claro, la gente que está allá a tres cuadras que viene de acá la recontenta. Eh así que bueno, esto um, hay que la gente del vecino va a tener que tener paciencia porque supuestamente eh, la la la, la decisión esta se tomó porque en los listados quizás eh, haya nombre no haya nombres de que están adentro. Ajá. Esto es, lo que dijo, esto es lo que dijo el representante Digamos que no tienen no. ni siquiera en claro cuáles son los DNI que sí están y cuáles los que no Claro, exactamente, en los listados por lo la menos gente, no La gente tiene que hacer la cola, igual, estas eh, cerca de 150 personas que hay ahí Tienen que hacer la cola, esperar perder un, un par de horas y llegar adentro Y que adentro le digan la pirinola si le tocó o no le tocó Claro, exactamente, adentro digo, no señora, dentro claro. de 10 días vaya a retirar el recito civil y yo sepa. Ale, intenta hablar con alguna de las vecinas que estén ahí. Sí, sí, ahora yo intentar hablar con alguna de ellas, pasa tanto no no quiero meter mucho ahí porque me van a... No, ¿Vas no, no quiero que me hagan ahí. No busques claro. enemigos, Ale. Me van a, me van a boxear, claro, sí, exactamente. Sí, sí, sí no ah, busques no. enemigos. <ríe> claro, no, ahora me voy a cada poquito a hablar no, con alguien. No, cualquier cosa, corre. No, <ríe> Claro, sí, sí, sí. No, igual no pasa nada, está bastante tranqui, con la gente que está haciendo la fila está bastante, bastante tranqui. Eh, así que bueno, no, pero esa esa es la noticia, vamos a ver cómo se desarrolla toda la jornada del día de hoy. Uh -huh. En en concreto empezó muy, pero muy conflictiva porque bueno... Claro, tenía que arrancar ocho y media sí. primero. claro no, tenía que arrancar ocho y media y la camioneta de la perra llegó a las diez. Y de ahí que se acomoden... Con todos los DNI, con todo, Ajá. para empezar con su mesita y todo, 10 y media más o menos. Bueno. Eh, hay una tanda de gente adentro que cuando salga esa tanda de gente, que no sabemos cuánta es, pero es mucha, por lo menos 70 persona después va a entrar la gente que está afuera. Esa es, la, not esa, es, esa es eh, la noticia hasta el momento de ahora. Pero Vamos puede cambiar en cualquier momento. Claro, sí, después puede ser que se rebotean los, los DNI a la marchanta, que la agarra agarra, así que bueno, te, se puede esperar de todo en la jornada de hoy. Bueno, te pedimos que nos tengas al tanto, Ale. Dale, dale, listo. Ale Isamón, desde la Escuela de Oficios aquí en Barrio va, cambió la bocha ¿sí? Recién estaba eh, iban a poner el, este cartel con el nombre de cada uno Pero parece que no saben exactamente Si esos nombres coinciden con los documentos que tienen adentro Que llegaron en una camioneta desde La Plata Entonces va a haber que hacer la cola Va a haber que tomarse, perderse un par de horitas Estar ahí en la cola, como cuando lo fueron a hacer, ¿se acuerdan? Y llegar hasta adentro con los dedos cruzados Todos los dedos cruzados a ver si les tocó, claro, les, les tocó que llegue la Le tocó que llegue o no el documento nacional de identidad. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3, Encuentro Cuéntame con las noticias. Con las noticias. Bueno, y esta información tiene que ver con un aviso que venimos dando, un nuevo espacio que se abrió en la comunidad aquí en el barrio. Estamos con la visita de Antonia y Teresita, dos vecinas que están eh, trabajando en la organización Alcónicos Anónimos, nos han venido a visitar. Prometíamos que íbamos a intentar hablar justamente con la gente que lleva adelante este espacio, que creemos que es muy importante y que están haciendo en el barrio. Creo que ya tiene 15, 20 días. Eh, saludo a Teresita. ¿Cómo estás, Teresita? Hola, un mazoquita de micrófono, porque no, no te vamos bueno, a poder escuchar nada. Gracias. Bueno, mi nombre es Teresita, como bien lo dijiste. Primero todo, quiero agradecerles por el espacio que nos dan hoy para poder contarles lo que es Alcohólicos Anónimos. Yo soy una enferma alcohólica. Hace seis años que estoy en los grupos. Y, y bueno, quisiera contarles lo que es Alcohólicos Anónimos Dale, ¿sí? ¿Mm? eh, Leyéndole el preámbulo, que es lo que leemos antes de empezar cada reunión Para uh -huh. los que llegan y para nosotros mismos Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres Que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza Para resolver su problema en común Y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo El único requisito para ser miembros de Alcohólicos Anónimos Es el deseo de dejar de beber Para ser miembros de a no se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en, con, en controversias, no respaldamos ni, se, ni nos oponemos a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Eso es Alcohólicos Anónimos. Yo llegué a Alcohólicos Anónimos hace seis años, como le comentaba. Uh -huh. bueno, en realidad, la primera vez que llego hace siete años y medio. Llego con mi esposo, los dos somos enfermos alcohólicos. Eh, llego un día eh, en mi desesperación porque ya no podía controlar mi vida, uh -huh. eh, el alcohol. Eh, mis hijos eran adolescentes, eh, tenían 18 años y se habían ido de mi casa por el problema que teníamos con el alcohol. Llego a pedir ayuda, como siempre pidiendo ayuda a un dios, y llego a una iglesia católica, uh -huh. como podría haber llegado a cualquier otra iglesia, pero bueno, lo más cerca que tenía era una iglesia católica, y cuando salgo de ahí veo un cartel de alcohólicos anónimos. Y justo ese día había reunión, entro, y me comentan que el alcoholismo es una enfermedad, uh -huh. eh, que uno lo puede tener, y bueno... Quedo en volver con mi esposo y vuelvo con mi esposo a las reuniones. Él se queda porque se da cuenta que tiene un problema con el alcohol, pero yo sigo en carrera unos años más. Eh, aunque cuando se, se Yo voy los primeros tiempos, voy al grupo, ¿no? Ajá. Hasta que mi hijo vuelve a mi casa sí. y ya solucionaba el problema, no veía que seguía teniendo el problema. En cambio mi esposo sí, se quedó. Yo tuve que seguir un tiempo más, un año y medio más, hasta tocar un fondo más grande uh -huh. hasta llegar el momento en que no podía levantarme si no tomaba alcohol, no podía dejar de temblar si no tomaba alcohol no sabía eh, me tenía que mirar los platos de la noche para saber lo que había cocinado ya tenía lagunas mentales eh, este, eh, no me podía hallar ni mirar al espejo porque estaba todo el día alcoholizada. Y llegó un momento que eh, veía el cambio que mi esposo estaba teniendo en ese año y medio, que a pesar que tenía una mujer alcohólica, los grupos lo ayudaban a llegar a la casa y no beber por 24 horas. Y veía el cambio que él estaba teniendo y empecé a querer ese cambio. Y cuando me di cuenta que ya estaba tocando un fondo, que ya no podía retener nada en el estómago, y a pesar de todo que que no podía retener nada al estómago, eh volvía a tomar. Y hoy en, y era un, un modo que tomaba un vaso de alcohol, lo vomitaba y volvía a tomar otra vez ese vaso de alcohol. No podía parar la forma de beber. Y y a veces mucha gente dice eh que uno es algo prejuicioso, que uno no que no no tiene conciencia, como una madre no mira a sus hijos, no mira a su casa. Y hoy en día sé que es una enfermedad, porque yo amaba a mis hijos, pero no podía parar de tomar. Era una alergia que se había despertado en mí. Y sola no podía. Muchas veces con mi esposo prometimos no nosotros decimos negra, negro. Uh -huh. No vamos a tomar más, no va a mirar lo que hicimos el fin de semana, mira lo que es nuestra casa. No, no vamos a tomar más. Eran días nomás. Cuando esa ese de ese es eso que había pasado el fin de semana se iba borrando nuestra mente eh volvíamos otra vez, bueno, un vasito ¿qué nos va a hacer? Un vaso era suficiente para despertar los otros vasos y bueno, llegamos a los grupos hoy en día estamos el, el un poco más que yo uh -huh. estamos haciendo servicio nuestra vida ha cambiado por completo nuestra casa que era la casa de un alcohólico, de dos alcohólicos con las personas caídas, con los pastos altos, con todas esas cosas que tienen las características de una casa de alcohólico hoy en día no tenemos lujo, ¿no? pero tenemos una vida digna. Hoy puedo decir que soy una esposa, una madre, una abuela, porque soy abuela, y una vecina, un, alguien que se ha recuperado para la sociedad. Hoy uh -huh. puedo compartir con ellos eh, una vida normal. ¿Mm? Sé que no debo beber. Nosotros no estamos contra el alcohol. Hay gente que puede beber. La que no puedo beber soy yo, porque claro. un vaso despierta en mí esa alergia. Claro. Así que nosotros no estamos. Nuestra familia compartimos eh, almuerzos con ellos, que ellos toman, uh -huh. porque ellos pueden tener un límite, nosotros no. Eso Lo queremos aclarar. Lo importante es esto, ¿no? reconocer el límite. muchos Todos tenemos limit limitaciones y límites en diferentes aspectos. Lo interesante es darse cuenta en cuáles de estos aspectos uno tiene estos límites, reconocerlos y, y avanzar. Lo primero que se me ocurre para preguntarte, Tere, es... Eh, porque seguramente hay entre la gente que nos está escuchando gente que tiene dificultades o que todavía no reconoció que cuáles son lo, lo, lo, los bastones los lugares en los que te apoyaste para para ir al grupo para bueno, y, y empezar a caminar este proceso de decir bueno yo esto, esto no lo quiero para, para mi vida ¿Qué, qué fueron la, las cosas que te que te sirieron como, como bastón digamos te ayudaron en este camino Bueno, en este camino fue lo que me ayudó eh fue el deseo de, des de dejar de beber. Uh -huh. Saber que había tocado un límite, saber que eh, los síntomas que me habían mostrado alcohólicos anónimos que que para identificarme como alcohólica eh los había alcanzado yo, que era el el esconder alcohol, el no poder parar, eh muchos el perder trabajo, mi esposo perdía muchos trabajos. Tenía buenos trabajos y siempre los perdía, uh -huh. porque era muy duro para él salir el día lunes a trabajar. Y y esos síntomas los reconocía en mí, y querer cambiar eso, ver como mi familia la estaba destruyendo, eso fue eh, un paso para entrar y quedarme en Alcohólicos Anónimos. Para mí no fue fácil dejar de beber. Imagino que no. Pero eh, los grupos, eh, yo comparto con gente que tiene el mismo problema que uh -huh. yo. Esos son eh, los grupos de alcohólicos anónimos. nosotros tenemos tres clases de reuniones las reuniones cerradas en las que participamos solamente alcohólicos que eh, compartimos nuestras experiencias, eh, fortalezas y esperanza eh, en nuestra causa en común, que es el alcohol solamente alcohólicos participamos hombres, mujeres, gente médicos, abogados, todos que tienen el único requisito para ser miembro de alcohólicos anónimos es querer dejar de beber en, es en esas reuniones somos todos iguales solamente hablamos de alcohol claro. no so, no como bien leí el preámbulo estamos en las iglesias la mayor parte porque pero donan los espacios prestan los porque salones. prestan los uh -huh. salones pero no hablamos de religión uh -huh. ni de política uh -huh. y también estamos en el hospital arcades Estamos los días eh, martes, jueves y viernes. Ahí está, repitiendo. Sí, Decí los días en los que las la vecinas se pueden acercar y los diferentes espacios. Uno es en San Atilio, que qué días están acá en la capilla del barrio. Estamos en la capilla Nuestra Señora del Carmen, Carmen. Eh, que está en la calle Nueva, Nueva Granada, Granada y, y Río de Janeiro. Río de Janeiro. Uh -huh. Estamos los días martes de 18, 30, 19, 30. Y los días domingo de, 14, no, de 16 a 18 no 17.30 17, después tenemos un hay un grupo en la estación de José Paz en frente de la plaza uh -huh. eh, en la iglesia en la, en parroquia. la parroquia San José Obrero sí. ellos están lunes, miércoles y viernes eh, creo que de 19, 19 horas 19.30 a 19, 21. 21 después en el barrio Santa Paula uh -huh. eh, en la iglesia a ver, eh, cambiaron de dirección ahora, ¿no? en la iglesia San Antonio Ellos están ahí, están los martes y viernes De 19 a 21 Y en... Y en Presidente Berqui, de Erqui, ¿no? En la Capilla Berqui, Cacupé Sí, ahí están ellos eh, Sábado 19, 20, 30 ¿Y qué otro día? Y reuniones miércoles y sábados De ¿Mm? 19 a 20, 30 Bien. Y reuniones abiertas, que es lo que participan los familiares, gente uh -huh. que se interese, eh, conocer sobre el alcohol. Eh, son las reuniones que participan toda gente que tenga interés. Y eso se hace una vez al mes. En San Miguel eh, se hace los tercer miércoles de cada mes, uh -huh. en el mismo horario. En San Miguel están en la catedral. En la catedral, sí. También está con nosotros, además de Teresita, está antonia que también forma parte de... De la organización Alcohólicos Anónimos estamos charlando porque, eh, por un lado para conocer el trabajo que vienen realizando cuáles son las problemáticas y acercar a muchos vecinos a esta información que quizás no abunda, eh, y por otro lado porque particularmente hay un espacio que hace unos 20 días se abrió en, como lo decíamos recién, en la capilla Nuestra Señora del Carmen, en Nueva Granada y Río de Janeiro, en Barrio Sanatilio que los días martes, me decía Silvi martes sí y domingo martes y domingos y domingo martes y Domingo están ahí eh, Antonia, ¿cómo llegaste vos a la organización? Muy buenos días Sí, buen día eh, Bueno, yo soy Antonia este También soy una alcohólica, ¿no? Que hace dos años y medio que estoy en la comunidad Y bueno, yo más o menos voy a contar cómo llegué, ¿no? este Alcohólicos Anónimos Si bien este mi historia es distinta a la de mi compañera Teresita uh -huh. Pero bueno, este... Mi esposo no es alcohólico Pero bueno Yo, la, yo empecé a anda a tomar empecé a los 37 años después de un problema que tuve bastante importante por eso este esto es una enfermedad lenta no o sea no es que empezó y ya terminó o sea yo empecé de a poco y llegué a la comunidad a los 43 años ahora tengo 48 eh, 43 o 44 no me ya. <risa> bueno, no importa este y bueno yo eh, un día estuve en casa Eh, siempre ya las últimas... Lo, el último año fue muy difícil para mí, ¿no? Tomaba y tomaba y no podía parar, no podía parar. Y llegaba a mi casa, tengo un nene, en ese momento tenía siete, ocho años. este Mi esposa me pedía por favor que dejara de tomar y no podía, este no podía, no podía. este Pero después con la estando en la comunidad me doy cuenta, o sea, por lo que decían los compañeros, que es una enfermedad, ¿no? Eh, y ahí fui entendiendo un montón de otras cosas, pero yo no podía sola, no podía dejar. Y mi hijo en ese momento estaba haciendo catecismo en catedral, por eso mi grupo madre es catedral. Eh, y yo veía el cartel, ¿no?, de Alcohólicos Anónimos, entonces yo quería saber de qué se trataba, ¿no? O sea, quería saber qué es lo que pasaba. Y nunca me animaba, porque esta es una enfermedad de negación. Claro. Estás negando todo el tiempo, no, no, no es mi problema Además que está como socialmente aceptado Que los adultos tomen alcohol Entonces en principio Uno ve a alguien tomando alcohol no habría un, Una infracción O un problema, ¿no? Claro. Solamente la persona que tiene la dificultad con esto puede darse cuenta que... Claro, este, y yo un día eh, Bueno, yo yendo a, Siempre a catecismo no, Yo siempre veía el, el, el cartel Y no nunca me animaba a entrar Nunca me animaba a entrar hasta con día un, en casa un día este empecé a tomar a tomar tanto tanto este que bueno eh, mi nene se me acercó quería hablar conmigo qué sé yo y bueno ese es mi fondo no eh, ese fue mi fondo donde yo empecé a llorar porque yo vivía triste uh -huh. vivíamos triste yo por lo menos siempre vivía triste vivía llorando vivía con problemas este Y bueno, y el nene empezó a llorar y yo empecé a llorar y entonces mi esposo se acercó y me dice qué me pasaba. Y bueno, como siempre, yo no sabía lo que me pasaba, ¿no? Eh, y bueno, fue ese es mi, mi fondo, ¿no? Entonces ahí donde decidí, un 8 de septiembre de 2006, buscar ayuda. Me acerqué a los grupos y bueno, y a partir de ahí empecé a, a concurrir y bueno, y de a poquito este fui recuperando menos del alcohol. Uh -huh. Y se me fueron las ganas y bueno pero eh, hay un mensaje ¿no? muy claro que una persona que es alcohólica como yo eh, sola no podía claro. sola no podía dejar de tomar yo probaba 15 días y volvía probaba 15 días y volvía y ese es mi mensaje, ¿no? muy claro porque realmente sola y yo no perdí, gracias a Dios muchas cosas, ¿no? ni materiales, ni efectivos, nada porque mi esposa está conmigo, él no toma vuelvo a repetir pero bueno, la que era alcohólica era yo así que este solo no se puede así que ese es mi mensaje ¿no? claro. eh, para las personas que tienen dificultad con el alcohol y es una enfermedad de negación es muy difícil aceptar la enfermedad es muy, muy difícil y para una mujer yo creo que es mucho peor todavía así que bueno, por ahora bueno, están dos mujeres eh, antonio y Teresita compartiendo la mañana con nosotros invitando a estos espacios eh... Digamos que sí se puede, también podría ser el parte del otro mensaje, ¿no? No solo, pero sí acompañados, que se puede... Hoy ustedes están casi como generando este nuevo espacio en, en, en el barrio San Atilio. ¿no? ¿Cómo surgió la idea de abrir este espacio en la, en la capilla aquí del barrio? Bueno, nosotros somos... Eh, tenemos grupos y también tenemos integrupos. Intergrupo eh, de General Sarmiento, eh, nosotros somos servidoras de ahí uh -huh. y hacemos información pública. Eh, llevamos eh, eh, folletería a las escuelas y damos charlas en las escuelas. No, no, no. Eh, entonces eh, buscamos lugares donde se pueda trabajar donde pueda la gente que no tiene conocimiento sobre esta enfermedad eh, lo pueda obtener, ¿no? Y, bueno, abrir lugares Correcto. donde la gente no tenga que viajar mucho. A veces muy difícil en los barrios porque uh -huh. la gente prefiere eh, no ser identificada claro. como alcohólico. Entonces, eh, que se acerquen para pedir direcciones o van a tener las direcciones en la radio, eh, en José C. Paz, en otros grupos. Uh -huh. Es comprensible. Claro. Eh, Yo al principio me costaba mucho identificarme como alcohólica. Claro. Iba al hospital, sabía ir a veces al hospital y en la guardia me preguntaba, dónde va? Claro. <ríe> alcohólicos Anónimos decía, ¿a dónde? Claro. Y, no, alcohólicos o sea. Anónimos le decía, porque si no, no me dejaban pasar, porque era por la guardia. Claro. Y tenía que decir fuerte, y me daba vergüenza. Claro. Y hoy en día, después es comprensible. Hoy en día ha pasado los años y me siento tan agradecida claro. en esta nueva vida que tengo. Eh, que no no no me interesa romperme anonimato el anonimato es eh, lo principal que nosotros tenemos no identificamos a ninguna persona eh, a que es alcohólico que va al grupo no uh -huh. eh, en el grupo nos conocemos, hablamos y afuera si quieren nos saludan y si no no está todo bien porque lo comprendemos porque nosotros también hemos pasado por esa situación y hoy en día bueno haciendo información pública. Un compañero nos habló de el, este este lugar, uh -huh. que tenían interés de tener eh, Alcohólicos Anónimos ahí. Entonces, bueno, no dudamos en venir y hablar y fue cedido ese espacio y estamos muy contentos. Eh, se abren muchos grupos en distintos lugares. Por eso hoy contamos, Alcohólicos Anónimos está por 130 y pico de países uh -huh. y montones de grupos por todas partes. Somos miles de personas que han cambiado su forma de vida. Y nos sentimos contentos de poder compartir este espacio con ustedes. Me gustaría en breve contarles sí. cómo empieza Alcohólicos Anónimos. Sí, sí, Alcohólicos sí. Anónimos empieza en Estados Unidos eh, cuando un médico, eh, un cirujano, eh, es desahuciado por la medicina, eh, sufre de alcoholismo. Y un corredor de bolsa es eh, también enfermo eh, por el alcoholismo se juntan a compartir ellos eh, su problema con el alcohol. Y se dan cuenta que pasando horas hablando sobre lo que el alcohol les causaba, el daño y lo que había causado en su familia, eh, están sin beber esas horas. Entonces empiezan a aplicar eso, eh, compartir horas hablando de ese problema en común que tenían y pasar cada vez más horas sin beber. Así es como empieza Alcohólicos Anónimos y, y bueno, se empieza a extender por todo el mundo, ¿no? Eh, eh, bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes No sé si tiene alguna pregunta sí, sí. Eh, Yo les quería preguntar a Tanto a Antonia como a Teresita eh, ¿Qué rol, qué importancia juegan no Los compañeros, los alcohólicos recuperados A la hora de recibir a Aquellas personas que eh, llegan Por primera vez a Alcohólicos Anónimos ¿Qué, ¿Cuál es el rol, cuál es la importancia Que juegan estos compañeros, estos alcohólicos Recuperados dentro del grupo ¿no? Dentro de la organización Bueno, nosotros, como voy a contar mi, mi experiencia, ¿no? porque nosotros manejamos con eso, con nuestra propia experiencia. Yo fui recibida con mucho cariño en el grupo y me contaron que ellos eh, también eran eh, enfermos alcohólicos y eh, que estaban en recuperación y, en, y compartieron conmigo sus experiencias, como hicieron. ¿no? Eh, cómo hicieron para pasar 24 horas sin tomar y ir sumándole cada día 24 y que teníamos que vivir por 24 horas. Hoy no bebo, mañana no sé. Y empezaron a compartir conmigo el programa de Alcohólicos Anónimos, que es un programa de 12 pasos y 12 tradiciones. Y ese programa eh, de 12 pasos es personal para cada persona, ¿no? Es personal para cada persona, es personal. ¿No? Eh Y te ayuda, te ayuda mucho a cambiar, ver la vida de distinta manera, uh -huh. Como dije, no hablamos de religión ni de política. Tenemos un programa espiritual, pero no es religioso. Yo no pertenezco, hay compañeros que son de, de distintas religiones. Uh -huh. No no lo sabemos porque a veces por comentarios que hablamos en la calle, pero no en el grupo. ¿Mm? Yo sí no tengo religión, pero sí tengo una vida espiritual. ¿Mm? Para mí pasa por eso, por las cosas del, del espíritu, el amor, el compartir con otras personas, la tolerancia. Todo eso lo he aprendido en Alcohólicos Anónimos. Siempre busqué muchas religiones. Uh, nosotros uh, decimos hablamos de un dios, de un poder superior, como cada uno de nosotros lo conciba. Claro. Algunos puede ser grupo, hay ateos. Claro. Puede ser el grupo, puede ser... Como cada uno lo conciba y eso me gustó. ¿Mm? Nadie me impuso nada, nadie... no un Ahí espacio de hay. respeto sí. ¿Antonia? Bueno, eh, yo, bueno eh, Cuando yo me llegué por primera vez También a los grupos Me recibió, como dice compañera Teresita eh, Un compañero, ¿no? Y me explicó más o menos Cómo hizo él para dejar de beber Cómo eh, los primeros eh, los primeros días, ¿no? Que son días difíciles Cuando uno deja de beber y, y bueno Y este compañero este Después me llevó a los grupos, ¿no? O sea, primero te reciben afuera o sea, eso se llamaría, eh, que por ahí usted no lo entiende, pero del paso 12, ¿no? Como que para poder entrar después al salón y no sea tan tan violento la entrada, ¿no? Entonces ellos te empiezan a hablar cómo hizo él. Y bueno, a partir de ahí, este eh, yo quiero decir algo, ¿no? Que esta enfermedad, si bien este, es una enfermedad, no es pro, es lenta y progresiva, ¿no? Por eso es como que uno empieza y empieza como un juego a veces, entonces de a poquito se te va conquistando el alcohol entonces este por eso es lenta, progresiva e incurable no tiene cura eh, por eso nosotros nos mantenemos solamente por 24 horas el programa nuestro es por 24 hoy no tomo y mañana vuelvo a los grupos ¿no? eh, ese es el mensaje también ¿no? que eh, recibí yo no cuando vine por primera vez y eso me gustó, por eso también me quedé y como decía la compañera que no es religioso. Este, si bien yo soy una persona de católica, ¿no? Este, pero bueno, hay muchos compañeros que no, no tienen ninguna religión y no se habla de política, no se habla de, de nada, solamente del alcohol. Que eso también me gustó, porque no no se no se entra en polémica, ¿no? Claro, este, no se mezclan por ahí no las mezclan, cosas. claro. También, claro. Eh, y hay gente joven, hay gente pobre, hay gente rica. Eso también este me gustó muchísimo, ¿no? Hay gente profesional, pero ahí solamente tratamos el alcohol. Nos ayudamos unos a los otros, a hablar del alcohol nada más. Y eso, la verdad, que este a mí me ha cambiado la vida. Ahora puedo decir que soy una persona feliz, este, inclusive antes del alcohol, cuando no tomaba alcohol tampoco, era una persona muy conflictiva. Y hoy por hoy, este como decía la compañera, es un programa espiritual y me ha cambiado totalmente la vida, totalmente así que ahora puedo decir que soy una persona feliz y que mi familia está feliz y está tranquila y bueno, solamente por 24 horas nada más, hoy no tomo mañana, no lo sé Así que, bueno, eso quería decir nada más. Invitamos a toda la gente que sabe, de algún familiar o algún amigo, hoy él o ella tiene dificultades, acercarse a estos diferentes espacios que nos invitaba Antoña y Teresa en San Atilio los martes y los domingos, eh, en la Catedral de San Miguel, en la Parroquia San José Obrero de José de Paz, en Barrio Santa Paula está el Grupo Unión, nos contaban hace un rato. Eh, quiero agradecerle profundamente, sinceramente, haber abierto su corazón y com compartido en estos minutos con nosotros parte de su vida, ¿no? que está también vinculada a esta organización, e insistir con, con esto de que cuenten con estos micrófonos y con esta radio las veces que lo crean necesario para, para compartir, uno cada una las actividades y los trabajos que, que realizan. Muchas gracias, las agradecemos mucho por este espacio que nos han dado y bueno, decirle a las personas que están sufriendo hoy en día que se puede que se puede, que se acerquen no no no creemos que es la única organización que puede ayudar a la persona de la, de la, a recuperarse del alcoholismo no uh -huh. algunos eh, la religión lo ayuda otros la medicina uh -huh. eh, yo no he encontrado ayuda en otro lado yo hablo de mi experiencia ¿Mm? he buscado en la religión, he buscado en los médicos, en psicólogos y uh -huh. nunca pude dejar de beber eh, aquí sí, eh, así que si se quieren acercar, los estamos esperando el día martes, el día domingo, y también quiero decirles que en la Catedral de San Miguel y acá en José C. Paz eh, funciona la NOM, en los mismos horarios que funciona Alcohólicos Anónimos para familiares de Ajá. enfermos alcohólicos. ¿Es un, un espacio específicamente para los familiares? Sí, porque las reuniones son cerradas, solamente uh -huh. participamos alcohólicos, pero eh, funciona paralelo eh, a la NON, que son familiares de alcohólicos, y que van a hacer, eh, le va a servir muchísimo por las experiencias que sentimos en las reuniones abiertas, que muy pronto si el Poder Superior... Lo quiere eh vamos a realizar una aquí en Sanatilio para que puedan participar todos familiares y nos conozcan más y conozcan también eh, lo que es Alanon. ¿Mm? Bueno, les esperamos para que nos cuenten estas novedades. Bueno, bueno, cuando bueno, quieran. Este, bueno, yo también quiero agradecerle infinitamente este espacio que nos dieron, que nos dieron la oportunidad de poder hablar de bueno, de Alcohólicos Anónimos, que para mí la verdad este es una asociación que me me cambió totalmente la vida, ¿no? Totalmente, y acérquense aunque sea este para averiguar de qué se trata, uh -huh. ¿eh? Así que este ojalá que podamos qué sé yo, este seguir viniendo a esta radio porque la verdad que es la primera vez que vengo en una radio y bueno, estoy así como rara, ¿no? Pero Lo bueno, trataron bien igual, ¿eh? ¿no? Sí. ¿No, <risa> no, no, no hay quejas. No, menos, hay quejas no, no, no hay quejas, así perfecto. que hay infinitamente por este espacio, ¿no? A Teresita y a mí, ¿eh? Así que muchas gracias, nada más. Bueno, te cuento que nos ha llegado un mensajito que dice grande, pero grande el Noti y lo que hacen, un gran abrazo a los compañeros eh, firma Nora eh, bueno, un abrazo y un saludo muy especial a Nora que ha sido de alguna manera no como el el puente, el sí. puente la intermediaria de Teresita y Antonia con la radio eh, un beso grande a Nora sí, gracias Nora bueno la gracias. esperamos, insisto, cuando lo crean necesario aquí están los micrófonos siempre a disposición para, para compartir bueno, muchas, muchas gracias, gracias ícate al 1566 90 50 02 viejas brujas. viejas brujas de 15 a 17 horas el programa de género de fm tincunaco viejas brujas. Jueves, de 15 a 17 horas, por la 107.3 FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Cuatro de cada diez argentinos somos pobres. Somos tantos que, puestos uno junto al otro, formamos una línea que va desde Ushuaia a la Quiaca. El país cruzado por una línea de pobres. La línea de pobreza. No alcanza con más comedores, no alcanza con más solidaridad, no alcanza con más bondad. Necesitamos justicia, necesitamos igualdad, necesitamos ejercer nuestros derechos. ¡Podemos! Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Farco, y UNICEF. Yo canto el de forma de cerro exponerme a cantar Yo canto el blue Me canto a las mujeres y el vino Yo canto el blue Porque el blue es mi único amigo Yo tengo muchos problemas que quiero olvidar La mà de ser-lo és poner a cantar No tinc molts problems que quiero olvidar. Yeah. La única forma de hacer La forma de hacerlo es ponerme a cantar el blues Estás escuchando FM Tincunaco Tu voz, ¿Tu voz? ¿Tu voz? Nuestra voz, Nuestra voz. Aparición, con vida, Aparición con vida de Jorge Julio López Aparición con vida de Jorge Julio López Aparición con vida de Jorge Julio Yo hasta pensé, si un día salgo y me encuentro a Chocolá, yo, yo lo voy Yo, así pensaba Y después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 46 minutos pasan de las 10 de la mañana 15, 66, 90, 50, 02 es la vía de comunicación con la radio 15, 66, 90, 50, 02 hasta las 11 estamos compartiendo las noticias nos quedan los minutos finales todavía viene la ventana Latinoamérica en un ratito nada más ¿Te hace más solo que loco malo? Me quedé solo si están, le, le contamos a los oyentes estamos todavía compartiendo con Antonia y con Teresita estamos haciendo eh, tratativas para armar algunos spot y difundir cada una de las actividades, así que están nuestros, nuestros compañeros acá en la producción charlando con... Guarda que se va a caer aquel micrófono. Sí, el micrófono está apagado igual este micrófono, ¿no? Sí, por las dudas. Vamos a correrlo para acá. El... Viste, esto es Radio en Vivo. Por supuesto. Compartimos... Compartimos más noticias. Y ¿sí? en esta mañana, es recibimos eh, Radio En Vivo. Nos gusta eh, más así... Mirá, ahora, medio... per... ahora perdí mi carpeta de avisos comunitarios. <risa> Nos gusta más así cuando sale medio desprolijo, pero así estamos es. compartiendo con un montón de gente, charlando y compartiendo historias de vida. Incluso, bueno, te ¿no? cuento que estamos patatas? acá en el aire. Estoy sí. hablando por teléfono con Ale. ¿Qué dice? ¿Tiene novedades? A ver, Ale. Tenemos novedades desde la escuela de oficio, nuestro corresponsal, nuestro movilero. Cuando las noticias no llegan, la salimos a buscar. La radio en la calle. Entendido. Móvil. En Encuentro con las Noticias. ¿Qué pasó, Vale? Contanos en vivo desde la Escuela de Oficios en Barrio Bucetich. Sí, bueno, Dani, te cuento que la escuela se está Ay, agrandando cada vez más. Cada vez más gente viene cayendo acá a la escuela. Sí. Y hay como comentarios en las filas que vieron pasar a a empleados municipales y entrar y salir así como por su casa hay comentarios nomás no muy por arriba un por arriba no no no queremos eh, asegurar nada de gente que lo reconoció supuestamente eh, pero de cuanto que los vecinos acá están muy pero muy indignados porque hay documentos que están documentos que no están hay vecinos que se están terminando yendo y porque es, hay que hacer no sé Yo imagino que acá los vecinos tienen que hacer una cola de hasta las 6 de la tarde más o menos para que le digan que eh, el DNI no está y en 10 días tiene que ir a retirarlo al registro civil. Eso es eh, la última noticia. y O sea, es una jornada, terminó mal, lamentablemente tendría que haber terminado bien porque con la entrega de DNIs, sí. pero bueno, eh, esto pasó acá en la escuela, eh, faltaron... Ya te decía, hay 2, 300, más de 2.300 DNI que llegaron, sí. supuestamente eh, esa era la actualidad no la cifra que teníamos nosotros, pero parecía que, que hicieron más trámites, Ajá. y eh, bueno, llegaron más de 2.300, pero no están yendo en, en la puerta, no están en el estado ni nada, sino que hay que esperar a entrar, y te digo que tiene bastante para esperar para entrar, eh, para que adentro les informe si está no el DNI. Así que bueno, esto de los vecinos están medio indignados, porque la están haciendo esperar muchísimo, realmente hay gente, eh, recién hablé con una vecina, eh, quise sacar de testimonio de algunos vecinos, pero están muy, pero muy enojados y me dijeron que no, no, no no, no, no iban a hablar conmigo. Así que bueno, igual es, es entendible, es perfectamente entendible, porque hay una señora que está desde las 6 de la mañana hasta esta hora, y yo me imagino que él le queda por lo menos hasta la la tarde para seguir haciendo la fila acá, la señora esta. Así que bueno, hay gente que está muy pero pero muy muy temprano. Ale. Aunque, bueno, sí. ¿Cuál es el No terminé de comprender el rumor. Los rumores que entraron algunos funcionarios y qué pasó? No, no, el rumor es que entraron algunos empleados de la, de, la, de la municipalidad. exactamente. Sí, ¿y qué pasó? Y, y algunos vecinos decía, "Eh, yo lo reconozco, trabaja en la municipalidad" y, y, y entró y salió y nosotros estamos acá esperando Ah, o sea... Ahí entendés un... la bronca Hay empleados municipales que entraron, retiraron su DNI y se fueron sin hacer la cola ni nada Exactamente Sin estar de, la de la las 6 de ruma, la mañana Se borra acá en, en la cola claro, claro Así que bueno Bueno, y eh, eso eh, obviamente genera más bronca Sí, sí, sí, por supuesto, por supuesto porque además de esperando muy, pero muy temprano eh, llegó tarde la camioneta una jornada donde hay mucha gente mucho, uh, hizo mucho frío la mañana la gente... Eh, recién me contaba una señora que ya había venido a las 4 y ya había un montón de fila para entrar Bien. Y hay gente que... hay cinco mesas funcionando adentro ¿Ya están entregando los documentos? Sí, sí, sí, sí, sí. ya entregaron bastante ¿Cómo eh, va de rápido? Sí, más o menos, ¿eh? no te creas que va tan rápido Hay un vecino que entró y me comentó que sí va rápido, pero... Eh, acá la, la gente sigue esperando afuera, así que no sé qué tan rápido va el, el, el trámite para la práctica del ¿Cuánta gente hay afuera, le Y afuera, ahora habrá unas 150 personas más o menos. 150 personas ahí afuera. Sí, sí. más ¿Sí? o menos. Sí, ¿Vos sí, sí. estás dentro más, de, eh. de la escuela de oficios o afuera? No, no, yo estoy afuera haciendo la, la cola. ¿Vas a retirar tu documento? <risa> claro, exactamente. Ojalá. Yo tengo que hacer el deneito y no lo no, no, terminé. No, no, no. Estuve acá porque quería ver si podía hablar con algunos vecinos, pero no, no. no, no, no pude eh, dialogar con nadie. Bueno, no, dialogar no, estará haciendo, con no estará haciendo una changa de colero, ¿no? No estará cobrando a la gente para hacer la cola y esa ¿Viste que la de si Ah, no, no, no, no, no. No, no creas eso. ¿Cómo va a creer eso de mí? Me parece que le acabo de darme una idea. ¡Ja, <risa> ¿Y a vos te parece? No, no, no, no, no, no. Bueno, ahora veo que la gila está avanzando, ahora han abierto la puerta de atrás, porque la puerta de atrás permanecía cerrada y la gente eh, estaba haciendo fila en la parte de atrás de la escuela. Ajá. Ahora parece que avanzó la puerta de atrás. está eh, Parece que la abrieron, no me va a fijar. Claro. Eh, pero bueno, en, en primer lugar es esto, que la gente está muy, pero muy enojada, porque, bueno, es entendible, está muy temprano acá y... Eh, no, no le dan respuesta de nada, tiene que esperar hasta la tarde sí. para saber si está el DNI o no, no para retirarlo, para saber si está, sí. eso es el tema. Así que bueno, eh, no pudimos sacar, es una lástima, no pudimos sacar ningún testimonio, pero imagina ¿verdad? cómo están los vecinos. ¿No? fíjate si sí, podés charlar con alguna de que sale con el documento Que seguramente va a salir de mejor humor Y eh, preguntarle a qué hora llegó Y bueno, y para calcular a qué hora sale Más o menos para tener en cuenta cuánto tarda el trámite completo Desde que uno está en la cola Hasta que sale contento con una sonrisa con su DNA en la mano Dale, dale, dale Listo, buenísimo Bueno, en unos minutos volvemos a tomar contacto en la mañana, Ale eh, No vas a hacer la changa de trabajar de colero No, no, no, no ¿Cómo se te ocurre pensar eso de mí? Luego. <risa> ya, luego Y si lo hace trae factura Claro, que pase por la panadería trae factura Alejandro Leguizamón en vivo Desde la escuela de oficio 53 minutos pasan de las 10 de la mañana Hacemos la última pausa y regresamos con más noticias Cuando las noticias no llegan La salimos a buscar La radio en la calle Entendido. Móvil En encuentro con las noticias Tincunaco Encuentro en nuestra lengua quichua De lunes a viernes A partir de las 11 de la mañana Sus <risa> oídos empiezan a vibrar Al ritmo del rock, rock nacional. nacional Con el rock en la sangre, en la sangre. Bombs chica. A partir Información. La cualquier mal. De lunes a viernes, de 11 a 13 horas con el Rock in la sangre en Tincunaco FM. una ley de radiodifusión de la democracia. La radiodifusión es una forma de ejercicio del derecho a la información y la cultura... ...y no un simple negocio comercial. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco, foro argentino de radios comunitarias. Está sintonizando Encuentro con las Noticias. Eh, esto era ya, era hora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 Eh, 55 minutos pasan de la hora a 10 de la mañana y estamos acá eh, ya casi llegando al final de encuentro con las noticias con una temperatura de 14 grados 6 décimas y la humedad de 72%. Bien, salió el sol, ¿eh? Febo ah, asomó realmente sí. y se empezó a disipar la neblina. era un poquito, pero... Ahora, perdón, eh, lo de Febo era por el sol, o sea, yo pensé que era por la por la suela del zapato. No, Febo, ¿no? Febo asoma. Febo asomar el sol eh, asoma. Es el sol asoma. Qué tal, ¿cómo le va? Uno, uno aprende todos los días, ¿vio? ¿Cómo le va? Muy bien, estoy muy bien. Me alegro. Bien, bien, muy bien. Interesantísima la charla con la señora. Sí, la verdad ¿eh? que esas charlas en las que uno no puede dejar de escuchar, ¿no? Que estaba uno así como pendiente. Eh, que está eh, súper metido Y la verdad que abrieron en su corazón Y compartió con nosotros la experiencia De una parte de su vida ¿No? Antonia y Teresita Que recordemos, esperan a todos los vecinos Con esta dificultad del alcoholismo Los martes y los domingos Aquí en Barrio Sanatilio, Nueva Granada Y Río de Janeiro En la capilla de Nuestra Señora del Carmen Muy pronto vamos a estar poniendo al aire un spot Con algunas de las direcciones y los horarios Para la gente que, que tenga justamente esta dificultad Que tenga diferentes lugares ¿Dónde poder recurrir? Así es Eventos, anuncios, festejos, talleres Los avisos comunitarios de Esto tu barrio Pasan por las... La constitución aprobada por el pueblo ecuatoriano Las voces latinoamericanas En construir alianza con otros sectores Las escuchas en, ¿En, encuentro, en encuentro con, con las, con las, las noticias? noticias Una mirada distinta a través de todo nuestro continente Esta cortina musical dice que abrimos la ventana, nos ponemos la bufanda, el gorrito, la campera y abrimos la ventana en Latinoamérica. Pero una vez que la abrimos nos vamos a tener que ir sacando todo porque sí. nos vamos hacia Brasil y hay una carta que anda circulando por internet y por algunos medios gráficos que dice MST 25 años de obstinación. Y la firma Joao Pedro Estedile, uno de los dirigentes más importantes del de Movimiento Sin Tierra brasileño. Uy, y la voy a preguntar, ¿qué era el MST? El MST es el Movimiento Sin Tierra de Brasil, uno de los movimientos o una de, los, una de las organizaciones sociales más grandes de toda Latinoamérica y una de las más antiguas también. En realidad el nombre es... Movimientos de Trabajadores Rurales Sin Tierra, es el, el nombre completo, completo que uh -huh. se lo conoce como el MSTO, Movimiento de los Sin Tierra. Dice, en enero de 1984 había un proceso de reascenso del movimiento de masas en Brasil. La clase trabajadora estaba reorganizándose, acumulando fuerzas orgánicas. Los partidos clandestinos ya estaban en la calle, como el Partido Comunista Brasileño, que alguna vez estuvo en el poder de Brasil, uh -huh. y el Partido Comunista del Brasil. Habíamos conquistado una amnistía parcial, pero la mayoría de los exiliados habían regresado. Los campesinos en, eh, en medio rural vivían el mismo clima y la misma ofensiva, entre 1979 y 1984 se realizaron decenas de ocupaciones de tierra en todo el país. Los poseiros, los sin tierra, los asalariados rurales perdieron el miedo. Así se le dice poseiros también, o se les decía los ocupadores de tierras. Ah, mirá. Y fueron a la lucha, perdieron el, el miedo y fueron a la lucha. Ya no querían migrar más de una ciudad como bueyes que marchan al matadero, Eh, en algún momento supo citar también Citar Rosa. como Marchan como bueyes que van al matadero. Uh -huh. Fruto de toda esta convulsión, eh, dice eh, Joao Alberto Estedile, nos reunimos en Cascabel en enero de 1984, estimulados por el trabajo pastoral de la Comisión Pastoral de la Tierra, líderes de luchas por la tierra de 16 estados brasileños. Y allá, después de cinco días de debates, discusiones, reflexiones colectivas, fundamos el MST, Movimientos, Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra. Así que por enero de 1984 fundaron el tal vez el movimiento hoy por hoy eh, social más grande de toda Latinoamérica. Tiene representación en casi todos los estados brasileños, que no es poco decir, ya que es el país más grande de Latinoamérica, de Latinoamérica. ese es el país más grande de Latinoamérica uno de los países más grandes del mundo eh, en 23 de los 27 estados brasileños tiene presencia el MST nada más ni nada menos no además una organización que hoy ha llegado a incluso fundar sus propias escuelas totalmente ¿no? una sí. organización que da redobla la apuesta y no solo se organiza en la lucha por la defensa de la tierra y contra la concentración de la tierra en de pocas tierra. manos, Exacto. sino que además ...da un paso más allá y da muestras de que es posible trabajar la Tierra... ...respetando la naturaleza, con un trato respetuoso y equilibrado... Eh, ...en un lugar donde no hay dueños de la Tierra, sino que la Tierra es parte, es parte de la de, propiedad colectiva. Eh, exacto, la, la, la propiedad colectiva es como una de las bases fundamentales del MST. En aquel momento, dice, nuestros, nuestros objetivos eran claros... ...organizar un movimiento de masas a nivel nacional que pueda concienciar a los campesinos para que luchen por la tierra, por la reforma agraria y por una sociedad más justa e igualitaria. Queríamos, en fin, combatir la pobreza y la desigualdad y desigualdad social. Y la causa principal de esta situación era que en el campo la concentración de la propiedad de la tierra estaba en, eh, estaba y est continúa en manos de muy pocos lo que llamamos, el eh, ¿no? eh, latifundio. Uh -huh. No teníamos la menor idea de si eso era posible destaca el dirigente del mst ni cuánto tiempo llevaríamos eh, eh, cumplir nuestros objetivos y han pasado 25 años mucho tiempo fueron de muchas eh, fueron años de muchas movilizaciones de muchas luchas y de una obstinación constante de siempre luchar y movilizarnos contra el latifundio estos 25 años hacen referencia al título de la carta 25 años de obstinación y uh -huh. Felizmente, el MST adquirió experiencia en estos 25 años, sabiduría necesaria para desarrollar nuevos métodos, nuevas formas de lucha de masa que puedan resolver los problemas del pueblo agrario brasileño. El MST es, con mucho, no con bastante mucho, uno de los movimientos sociales más vivos y dinámicos de América Latina, uno de los más consolidados y es uno de los más estructurados, uno de los más odiados y uno de los más admirados. Uno de los más conocidos interna internacionalmente. El MST uh -huh. es el movimiento social más conocido internacionalmente de América Latina. Es el movimiento de los sin tierra, que en 25 años de vida ha organizado 7.500 tomas de tierra. 2.500 de ellas durante los casi 7 años de gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. Como para de alguna manera desmistificar esta situación de que el MST está ligado intrínsecamente a Luis Ignacio Lula da Silva. Durante estos siete años uh -huh. tomaron nada más ni nada menos que 2.500 eh, posesiones de tierra. O sea, marca en algún punto que, la, que el MST no se casa con nadie. Más uh -huh. allá de la afinidad o no política que tenga con Lula da Silva, la lucha y el método de lucha siguió adelante, ¿no? había prometido eh, Luis Ignacio Lula da Silva como tantos políticos eh, en su carrera en las elecciones eh, que iba una de las políticas una de las primeras políticas que iba a implementar en el Brasil era justamente avanzar contra los los latifundios, los latifundios. en Brasil hay y son un, nos han contado en alguna oportunidad nos han visitado desde el IBCT aquí en la radio y nos cuentan, hay grandes extensiones de tierra improductiva o sea, tierras que figuran a nombre de Sí. o cual terrateniente eh, pero que el tipo ni siquiera sabe que esa tierra que ese territorio es suyo y que jamás lo puso a producir en esas tierras los intonantes del MST las, eh, se meten, las ocupan las ponen a producir y reclaman justamente que sea expropiada Expropiado, para esta comunidad exacto ¿Cómo se organiza el MST? el MST busca organizarse Eh, ¿cómo, ¿Cómo diríamos por comisiones de campesinos comisión de base que son las en las comunidades rurales que son las eh, para organizar la lucha por la tierra también están las comisiones de municipios las comisiones estatales la comisión coordinadora nacional todas las comisiones son tam, eh, son también una forma de organizar al interior de los asentamientos y los campamentos que, que recién nombradas vos no y uh -huh. eh, Básicamente el MST se organiza a través de distintas comisiones que buscan ir hacia el interior de la misma organización. Sí, además, estos espacios, o sea, dicho así y casi al pasar, uno puede imaginarse una lucha muy romántica. Sí. Tienen muchos mártires los integrantes de esta organización, como decía recién, el movimiento social más grande de América Latina tiene muchísimos asesinados por las guardias blancas, porque obviamente los dueños de la tierra no se quedan de brazos cruzados mientras obviamente que no, se arman estos campamentos en los cuales se reclama la distribución, ellos ellos piden directamente la reforma agraria no eh, sino que contratan a guardias blancas ejércitos parapoliciales al margen de la ley que fusilan, fusilan básicamente directamente eso, campesinos. directamente se abre fusilamiento el en el MST no hay funciones de presidente, secretario o tesorero el órgano máximo es el Congreso Nacional celebrado cada 5 años a cada año celebran encuentros nacionales y también eh, eh, encuentros estatales. Hay comisiones ejecutivas nacionales y también por estados. En la administración hay una secretaría nacional que encamina eh, en deliberaciones a nivel nacional y secretaría también por estados. El MST está organizado actualmente en 23 estados del país, como decíamos recién, uh -huh. en 23 de los 27 estados brasileños. El grupo se encuentra entre los movimientos sociales más grandes de Latinoamérica, contando entre sus miembros nada más ni nada menos que a un millón y medio de campesinos sin tierra, organizados a lo largo de los 23 eh, esta, eh, 23 estados brasileños dentro de los 27 totales. Un millón y medio de campesinos. Es una bocha de gente, como dirían en nuestro barrio, un montón de personas organizados bajo una misma eh, agrupación. El movimiento pone gran atención, como decía vos en un comienzo, a la educación de sus miembros. Uh -huh. Y es por esto que se, se formaron escuelas dentro de la organización afines a los ideales y a la idiosincrasia que tiene el movimiento a lo largo de estos 23 estados. O sea que en las escuelas se le enseña eh, este, este respeto por la tierra, uh -huh. esta situación colectiva, esta situación social, esta situación solidaria... Eh, que de alguna manera eh proclama no la organización a lo largo de, de todo el país eh, brasileño. ¿no? Lo mismo que pro, que ellos dicen en sus discursos y en sus estatutos, uh -huh. es lo mismo que se enseña en sus escuelas. Es, y una experiencia de esto, tuvieron varios compañeros de la Red del Encuentro, de varios centros comunitarios de aquí, de José Paz, de San Miguel, de moreno de Malvinas, hubo una invitación de este de movimiento social a la Red del Encuentro para hacer un intercambio, y algunos compañeros nuestros estuvieron alrededor de 15 días en un asentamiento, viviendo en uno los asentamientos del de MST, estas tierras ocupadas y puestas a producir para las familias. Y contaban justamente esto, muchos de nuestros compañeros que todos los días trabajan en centros comunitarios donde hay apoyo escolar, grupo de jóvenes, sí. sala de 5, sala de 3, el nivel de participación, algunos dirían ahora, de ciudadanización que tienen los pequeños y las pequeñas en estas escuelas del MST. Nos contaban una experiencia que en estos 15 días que estuvieron visitando el asentamiento, Hubo una asamblea dentro de la escuela donde los pibes le reclamaban a, las, a los adultos del asentamiento determinadas cuestiones, cuestiones con las que no estaban de acuerdo. bien excelente Organizaron una asamblea, discutieron los pibes. Imaginémonos pibes de entre 6 y 12 años discutiendo entre ellos democráticamente en una asamblea, eh, ir a plantearle determinadas cuestiones a los adultos con carteles, consignas, una especie de movilización a sus propios, a sus propios padres, educadores, educadores sus propios padres, reclamándole sí. algunas cuestiones con la que ellos... ...planteaban que no estaban de acuerdo, digo... ...ese nivel de participación... ...de nación, de democracia concreta... ...se vive en estos en asentamientos... ...en estas escuelas también, en estas organizaciones... ...y un dato como para ir cerrando... ...este informe, y es que... ...según Naciones Unidas... ...Brasil, encabeza la lista de países... ...con peor distribución... ...de las tierras y la riqueza... Uh -huh. no? ...un dato como para tener... ...en cuenta la importancia del trabajo... ...del Movimiento Sin Tierra... ...Brasil encabeza la lista de los países que peor distribuyen su tierra, sus tierras y su riqueza. El 50% de sus tierras cultivables están en manos del 1% de la población. Creando así millones de familias sin tierra y sin futuro que viven hacinados sino en las famosas favelas brasileñas. El 1% de la población de Brasil maneja el 50% de la tierra cultivable en, en aquel país vecino y de alguna manera esto marca la importancia del trabajo de los, del movimiento de los sin tierra en aquel país. Pasó por FM Tincunaco, por encuentro con las noticias en esta ventana de Latinoamérica, el MST, el Movimiento Sin Tierra de Brasil, el movimiento quizá más grande de Latinoamérica, un movimiento que no solo se organiza en defender la tierra y exigir una reforma agrera, sino que practica todos los días democráticamente la esta otra posibilidad de vincularse que existe y que es posible y que dio origen y da origen también a muchísimas otras organizaciones y luchas de hijos de los sin tierra son los sin techo en Brasil, otro movimiento otro urbano movimiento, sí. que en algún momento también tocaremos. Vamos aquí. a hablar de ellos también. Eh, por último, un dato más para sumar, el movimiento sin tierra forma parte de Vía Campesina, de la es verdad, forma parte de la Vía Campesina que no hace mucho viajaron a la a este encuentro alimentario que hubo a nivel mundial con, con posturas bien eh, bien plantadas, bien rígidas eh con, con, con como por ejemplo la, la, la independencia alimentaria y eh, a la, al Foro Mundial del Agua también fue la vía campesina sudamericana con, uh -huh. con posiciones bien marcadas como por ejemplo la de el derecho al agua como un derecho humano. Uh -huh. O sea, la vía campesina sudamericana tiene posiciones bien radicalizadas y bien marcadas con respecto a la política neoliberal que domina el mundo, ¿no? La Vía Campesina es justamente una organización mundial que nuclea a las diferentes organizaciones y movimientos campesinos. Dentro de la Vía Campesina de Argentina, por ejemplo, está el MOCASE, el, Mocase, el Movimiento localmente. Campesino de Santiago del Estero. Sí. De Chile está la Asociación Nacional de Mujeres Rurales Indígenas, ANAMURI, de Brasil, el MST. Y así hay diferentes movimientos, tanto de Latinoamérica como del mundo, nucleados en Vía Campesina. Conocimos parte de la historia del MST. 11 minutos pasan de las 11, empezamos un poquito más tarde largamos, cerramos un poquito más un poquito tarde un más tarde también en eh, esta mañana te invitamos, esperamos que hayas compartido y disfrutado tanto como nosotros en esta mañana eh, las noticias tanto del ámbito nacional, regional como internacional, nos reencontramos mañana mañana, así es a partir de las 9 para compartir una nueva edición del Noticiero de los Barrios el pink